どうぞ。 ¿Qué tal, queridos é tal, q u amigos, qué placer para nosotros poder estar de nuevo un nuevo lunes, empezando la semana、eh, radiofónica con todos vosotros. ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Esperamos y confiamos que hayáis disfrutado de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, pues en el día de reposo y en el día de descanso. Os enviamos un cordial saludo. Damos la más cordial bienvenida a todas las emisoras de FM que están conectadas con nosotros en el segundo programa en directo del día. Ya sabéis que el primero es a las 9 de la mañana, el segundo, pues、eh, más o menos a esta hora. Y también a todas las emisoras que se conectan a través de internet con Seven、eh, Days Radio. Gracias a todos los que estáis ahí. Sabemos que en diferentes partes del mundo, pues son como, como es lógico, diferentes horarios. Algunos están a punto de acostarse, otros están de madrugada, otros están levantando. Y otros estamos llegando, pues ya prácticamente、eh, al. al Día ya plenamente desarrollado. Así que a todos vosotros, un cordial saludo de todo el equipo que hacemos、eh, entre amigos. Al control, como siempre, Antonio Lerma y en la realización, pues Estelazón, como en cada uno de los programas, y os habla un servidor, Pastor Pablo Armero. Un cordial saludo para todos, nos sentimos felices. Saludamos, saludamos especialmente a aquellos que nos habéis escrito correos electrónicos con diferentes motivos: David Edgar Fina, que nos suele mandar muy buen material para la reflexión. Walter Alfonso, Marcio Beira y Rafael Castro. A todos vosotros os enviamos un cordial saludo desde todo el equipo de Radio Ventista y juntamente con todos aquellos que no os habéis todavía decidido a escribir a info r a d i o Ventista com, pero que sabemos que estáis ahí y que podemos compartir momentos de radio importantes. A todos vosotros, gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros y ya sabéis, ahora que estamos en directo podéis hacer también, si queréis mandarnos cualquier nota, cualquier comentario, cualquier crítica, también. A directo radioventista h o m m a i l c o m que es el m e s s e n g e r que tenemos abierto para todos vosotros en los programas que hacemos en directo de los estudios centrales de Radio Adventista en la capital de Sagunto, en la comunidad autónoma de Valencia, en el Mediterráneo español. Queremos deciros que cada día actualizamos nuestro blog. El blog de Radio Adventista, donde vamos poniendo las noticias, donde vamos poniendo todo lo que tiene que ver con el día a día. Tenéis un encuentro donde Radio Adventista, a través de Antonio Lerma, ha asistido de comunicaciones para jóvenes. Hay una, un informe que、eh, se ha colocado. Queremos informaros que Radio Ventista p u、pues, e、eh, suele s estar presente cuando podemos en los, en los、eh, foros de、eh, comunicación digital. pues Finalmente, somos una emisora que pretendemos llegar a todas las partes del mundo. Y también no olvidéis que también tenemos en funcionamiento nuestra página web. Eh, eh, por cierto, el blog no, no lo he dicho. Es decir,.、Eh, ...en Radio-adventista.blogspot.com y la página, pues ya sabes, www.radioadventista.com. Y el teléfono 96-265-1230, el teléfono de amigos para amigos. Si nos llamas ahora, pues podremos escuchar tu voz y conocerte un poquito mejor, estés donde estés. Comenzamos, comenzamos nuestro programa de hoy y comenzamos la andadura. Ya sabéis, hoy tendremos calioscopio al principio,、eh, tendremos selección musical que Antonio hace. Después tendremos las efemérides, después tendremos a nuestros chicos. ¿eh? Eh, ya sabéis,、eh, la verdad es que es un programa que cada día me va gustando más. Hoy van, van a t e n e r cosas fantásticas、eh, en el programa de cosas y casos. Y finalmente terminaremos, como cada día, pues, con esa reflexión espiritual de parte de la palabra de Dios. Nos vemos, nos emplazamos. Comenzamos, comenzamos nuestro programa. 100 niños en Sri Lanka, una ofensiva de ejército contra la guerrilla. La Organización de Naciones Unidas ha calificado la matanza de un auténtico baño de sangre. Entre abril y enero ha habido 6.500 muertos y unos 14.000 heridos. Más de 200.000 personas se han visto obligadas a huir por los combates. Más de 100 niños figuran entre los cientos de civiles que han muerto este fin de semana en un duro ataque de las tropas del gobierno de Sri Lanka en el noreste del país contra tigres de liberación tamil e Alam, según Naciones Unidas. La matanza de civiles, entre ellos 100 niños, demuestra que ha habido un baño de sangre, ha declarado el portavoz de la ONU en Colombo. Los Tigres de Liberación Tamil Ealam afirman que más de 2.000 civiles inocentes han sido asesinados en las últimas 24 horas por el ejército, según informa el sitio、eh, taminet.com, a fin a la guerrilla. Aunque se desconoce la cifra exacta de muertes por el ataque, el médico. Eh, que trabaja en la zona rebelde ha señalado a distintos medios de comunicación internacionales que podría haber rondando los 400 muertos. El número de heridos se acercaría al millar. Según el doctor, los cadáveres están siendo trasladados a una escuela del municipio que acoge un hospital improvisado. Estamos llevando a cabo los primeros auxilios y las cirugías lo más rápido que podemos, ha declarado el, el doctor. Estamos haciendo todo lo posible. La situación es incontenible. No tenemos nada bajo control, añadió. Estas mismas páginas sostienen que las tropas gubernamentales atacaron con todo tipo de armas letales, incluido bombas de racimo y cañones. Por el contrario, el portavoz militar mantiene que las acusaciones que hace pues, los Tigres de Liberación、eh, no son totalmente ciertas, son falsas, y añade que durante la noche se oyeron varias explosiones, tiroteos dentro de la zona segura, que atribuyó ...a Los rebeldes. Según ha explicado, el ejército ha fijado una nueva área segura que ha quedado reducida a 2,5 kilómetros dentro del último reducto guerrillero y ha pedido a los civiles que se refugien en el lugar. Por otro lado, en un comunicado, el ministro de Defensa ha informado que unos 700 civiles han logrado escapar de las zonas de los combates y han sido rescatados. A principios de año, las tropas gubernamentales. Recludecieron su ofensiva contra los tigres tamalíes, que resisten en una franja costera de apenas 4 kilómetros junto a unos 50.000 civiles, según cálculos de las Naciones Unidas. Las e、eh, s t a c i ó n de este organismo cifran en 6.500 los civiles que han sido asesinados y 14.000 los que han resultado heridos entre enero y abril debido a estas ofensivas. En cuatro meses, unos 200.000 personas han huido debido a los combates y están recluidas en campos de desplazados cuya capacidad se encuentra al límite. El organismo internacional ha alertado en varias ocasiones del peligro que corren las personas atrapadas en la zona de los combates y ha pedido al gobierno de Sri Lanka una tregua para facilitar su salida. La proclamación del Estado independiente en el norte y de esta isla de Sri Lanka donde predomina la etnia tamil. La verdad es que comenzar una semana con una noticia como esta nos vuelve a estremecer cómo no somos capaces los seres humanos a convivir, cómo somos capaces de ir destruyendo día a día todo lo que cuesta años y décadas de construir: que son las familias, que son la educación de los hijos, que es la estructura social y democrática de los pueblos. Sin embargo, en un instante, simplemente porque toca o porque alguien decide hacerlo de otra manera, nos encontramos con problemas realmente importantes. Fijaos, 100 niños mueren en un fin de semana a manos de una guerra que ellos no han hecho, que ellos no participan. Simplemente la sufren cada día por la debilidad del corazón de otros que quieren gobernar las minorías sobre las mayorías, las mayorías sobre las minorías. Sigue siendo, queridos radio oyentes, sigue siendo la gran asignatura pendiente de esta raza, la raza humana. Pareciera que después de las dos guerras mundiales del siglo XX aún no hemos aprendido o no hemos enseñado a los demás que la guerra no trae nada más que hambre, muertes, desestructura familiar, desestructuras sociales y ruptura de relaciones que perduran. Años y años. En España lo sabemos muy bien. Vivimos una guerra civil que enfrentó a hermanos, familias, padres e hijos. Unos quedaron en un bando, otros quedaron en el otro. Y los muertos siguen amontonándose. En la Biblia hay un mandamiento claro y concreto en la ley de Dios que dice: No matarás. Es verdad que se han buscado a lo largo de los siglos formas de interpretar este texto o justificar que ese texto no se podía aplicar en determinadas circunstancias. Pero la lectura de ese texto es muy clara. Un creyente tiene que ser siempre alguien que sea un no combatiente, alguien que no pueda justificar la masacre y la matanza. Como una selección, ni como ningún otro aspecto social. No tiene nada que ver con el plan que Dios tiene para los seres humanos. La ONU califica la matanza de auténtico baño de sangre. Y yo creo que ya no va siendo hora de hacer declaraciones, que detrás de ellas simplemente hay un alejamiento de focos permanentes de conflicto. Pero sobre todo, cada vida que muere es un drama familiar que no resuelve ni tan siquiera el motivo para el cual murió, porque nadie tiene derecho a ser Dios en la tierra y quitar la vida de otro. Cien familias, entre otras cientos de ellas, están hoy de luto porque sus hijos han muerto en una guerra hecha por mayores para mayores. Qué desigualdad tan importante la que vivimos los seres humanos en un mundo como el nuestro. Más de 200.000 personas se han visto obligadas a huir de los combates. Y finalmente llegamos a un punto importante. Si sumamos todos los cadáveres, todos los refugiados que se van, qué pueblo, qué ciudades han quedado para reconstruir lo que la guerra mata, destruye. ...y Rompe. Tendrán que integrarse en otros sistemas, tendrán que llevar a su familia hacia otros lugares. La verdad es que leer estas noticias nos produce, me produce una sensación de impotencia y una sensación, si me lo permitís, de decepción hacia el propio ser humano. Es que no, no hemos aprendido nada a lo largo de las guerras de la historia, es que seguimos pensando. Que matar a otros nos va a dar la paz que necesitamos. Ojalá, ojalá sea la última vez que tenemos que mencionar una masacre de esta magnitud en una guerra civil que seguro que no tiene ningún sentido para aquellas personas que son las víctimas y no las que la provocan. Pero la guerra es así, la guerra es así injusta y a través de la guerra. Se han hecho las grandes atrocidades y barbaridades de la humanidad desde tiempos inmemoriables. Sería mucho pedir que fuese ser la última. Yo sé que solo、no、es un deseo, pero es un deseo sincero. Ojalá sea la última vez que hablamos de una noticia como esta. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre amigos. ん Estamos entre amigos y estamos para hacer más, más y más amigos. Pues ya damos la bienvenida a Antonio y a Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, por aquí, viendo cómo pasa la mañana, entretenido, en compañía de nuestros amigos, claro. Pues claro. Y Esther, como siempre, pues va a ser la que va a dirigir las familias, esa parte de la historia.、Eh, 10 de mayo, ¿verdad? Sí,、eh, 10, 10 de mayo. No, 11. 11 de mayo. 11 de mayo. 11 de mayo.、Oh. Ay, Oye, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno,、no、que, queríamos quitarnos un día, oye. No, sí, no. no a mí no me importaría、sí、volver al 10, ¿eh? No me importaría volver al 10. Porque... Oye, oye, se ve que lo pasaste bien ayer, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Un rodeado de amigos, con una buena paella. Un... La paella estaba buena, Antonio. Buenísima, buenísima, buenísima. buenísima、bueno. Y también un programa muy interesante. No, lo pasamos muy bien. O sea que no me importaría volver al 10, pero la realidad es que estamos en 11. el 11. Vale, vale, pues a ver, Esther, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a irnos a 1544 para comenzar las e f e m e r d a s de este 11 de mayo, porque en ese año y en este día sale de San Lucas de Barrameda la expedición de Francisco de Orellana, la primera que exploró el Amazonas. Exactamente. Bueno, esa era esa gran masa vegetal tan Tan desconocida ¿eh? para En aquella para época、gente. sería más masa vegetal que ahora, porque ahora hay bastante deforestación.、Eh, los españoles en, la, en esa zona, aunque el Amazonas s empezó e a, a, recon, a reconocimiento por parte de los españoles, al final llegó a ser un territorio que dominó y controló、eh, el imperio de Portugal, digámoslo、uh -huh. así, y que, y que hoy en día pues, comparten esa lengua, ¿no? el portugués entre ellos. Aunque hay bastante diferencia, pero bueno, entre ellos comparten el portugués. Es una potencia a nivel. dentro de lo que es el continente sudamericano, la verdad es que Brasil es Brasil y el resto. Porque hay mucha diferencia económicamente y tal. Y las ciudades y. bueno, los aspectos económicos y, y estabilidad social, yo creo que hay bastante diferencia. Además, un río pues enorme, ¿no?、Eh, enorme. Bueno, es el, es, mundo,、uh -huh. es el más caudaloso del mundo. Es el más caudaloso del mundo y、Especie、que. Exactamente, es un brazo de mar. Que entra bastantes cientos de kilómetros hacia el interior. ¿eh? Uh -huh. eh, Antonio, en ¿tus, lar tus largos viajes por este planeta. Sí, parezco、ah. el capitán h a s estado por la, por la zona no? <risa> sí, sí, ¿Sí? Estuve, estuve en Sao Paulo, estuve en Río y estuve en. Espérate, ¿cómo se llama? Yacarayí, exactamente, Yacarayí, que es donde está la sede de、eh, Nuevo Tiempo,、uh -huh. la sede principal de la cadena de radio y televisión、uh -huh. adventista. Y, y bueno, es interesante. Es cierto que están en medio de la selva. Pero es un lugar muy bonito, muy frondoso,、eh, muy agobiante para nosotros por la, cultura, por la humedad. Pero la verdad es que sí,、eh, en, en Brasil hay prácticamente dos millones de adventistas y la situación de la iglesia ...y es,、eh, bueno, está ...bueno, e s muy establecida. Tienen varias universidades, lo que hablábamos, ...de medios de comunicación tienen、eh, cientos de emisoras de radio, tal vez no tantas de cadenas de televisión, pero, pero es un país enorme. ...bueno... Brasil, todo lo que hay en Brasil es grande. Hasta el Carnaval, ¿no? p o e j Fijaros, en 1819, un 11 de mayo, una flota española salía hacia el Callao para tratar de sofocar el movimiento de independencia producido en las colonias de América. Exactamente. Bueno, ya empezó, perdón, el año no me quedó, 1500, mil Mil quinientos... ochocientos diecinueve. c l Ahí, r o a en el siglo XIX, empieza el proceso de independización de muchas de las colonias españolas que teníamos. Argentina, Chile, todas ellas empezaron en mil o c h o c i Entre o s e n t el veinte y el cincuenta se, se produjo perdón, un, un proceso, digamos, de independencia y, y, bueno, y el Callao fue una de las. Ciudad de d e s s a Exactamente、uh -huh. donde, donde se manifestaron、eh, los insurreptos en ese momento, ¿no? Exigiendo la independencia que hoy en día tienen. Uh -huh. Uh -huh. Pues en 1896, también un día como hoy, Erwin Roseby presenta en Madrid el animatógrafo, antecedente del cinematógrafo. Era un aparato que、uh -huh. mostraba las imágenes en movimiento sobre una pantalla. Sobre una pantalla, ¿no? pues no reconozco que no todo te... es. 1896, es la prehistoria de la prehistoria, ¿no? Sí, pero pensemos <risas> que en el cine ya en 1902, 1901 ya se empezaban a hacer、eh, películas, digamos, en blanco y negro, el, el prototipo, ¿no? Pero sí, no, no conocía ese tipo de animación. No, de yo... todas formas, siempre hemos comentado que tanto en la radio y el cine, s o n medio s de comunicación y más tarde la televisión, lógicamente, es un cúmulo de descubrimientos. Que en una década o en periodos cortos, o sea, se dio como resultado en diferentes lugares del mundo, porque eso lo tenemos en Francia, en Estados Unidos también hay algunas experiencias en las mismas fechas por diferentes personajes, ¿no? O sea, que、eh, yo creo que en este sentido es eso, es un cúmulo de descubrimientos y de investigaciones anteriores que llevan, abocan a, esa, a ese desarrollo de esa técnica, ¿no?、Uh -huh. Y está, está muy bien.、Bueno. No、supongo que se basa en. En los dibujos, ¿no? Los dibujos en los que van cambiando un poquitito. Yo he visto esas、eh, series de páginas. Exactamente. exactamente, exactamente. A veces esos, esos libros, blogs. esos blogs que pasas las hojas tic, tic, tic, tic, tic, y hay <risa> como una animación. Exactamente, como movimiento,、sencilla. ¿no? <risa> sí, sí, Solamente ver, algo ver. así sería el animatógrafo.、Uh -huh. Curioso nombre. Bueno,、uh -huh. 1924, 11 de mayo, Fernand Schuss establece el récord mundial de vuelos i n motor, permaneciendo en el aire 8 horas 42 minutos ...y nueve segundos sin motor,、no、está supongo, mal. supongo que no sería de caída, no e s p e r a m o s q u e no, p o、no, r q u e ocho h o r a s cayendo muy alto. Bueno, pero ya sabéis que hoy en día el hombre puede planear, ¿eh? no planear durante bastante tiempo, no sé si ocho horas, pero bueno, sin motor, estas aviones que hay sin motor y tal. Pero bueno, cualquier avance de lo, en lo que se refiere al mundo de la aerospace. Aerodinámica, digámoslo así,、Ajá. es el precedente digamos, de i g a m o s d lo que hoy tenemos todo, todo el gran, digamos, en, en, en rejas d i g a m o s ...o en la red de comunicaciones aerodinámicas. n o、uh -huh. y, y bueno, hoy en día, gracias a eso, podemos ir de un continente a otro sin, sin muchos problemas, vaya. Uh -huh. 1926, a ver si lo digo bien, porque son unos、uh -huh. nombrecitos que se las traen. Roald Engenbrecht Almunsen,、N ah, Lincoln Ellsworth y Humberto Nobil、uh -huh. consiguen sobrevolar el Polo Norte con el dirigible Norge. Almunsen fue el primer, creo que era noruego o danés, no recuerdo, uno, uno de esos países, <risa> seguro. acostumbrado a la nieve, lógicamente fue el hombre que, que primero fue, llegó caminando al Polo Norte. Al centro digamos, del i g a m o s d polo norte. ¿no? Ya sabéis que hay una desviación entre el polo norte y el polo norte magnético. ...de Unos cuantos grados, pero bueno, al centro de la Tierra en el Polo Norte fue el primero en Oslo, el Amunso. Era de Oslo, Noruega. Oslo, Noruega. Sabía que era de uno de esos países, pero no recordaba tanto. Y bueno, está bien. b u Este n o p u e e s año sobrevolaban por ahí el Polo Norte. Sí, sí, es posible. Imaginaros la proeza, es decir, una zona como el Polo Norte tan inhóspita. ...tan inhóspita... Y a mí lo que me llama la atención es los materiales que utilizaban, porque no es como ahora que llevan meopreno y llevan. Equipos adecuados y hasta llevan o x í g e n p s Sí, sí. Bueno, en aquella época, sí, pues, <risa> la mayor tecnología que tenían era la ayuda de los perros n o para arrastrar los trineos. Y poco más, y algún tipo de brújula y orientación, pero, pero que era tremendo. sí, sí.、Uh -huh. la, la verdad es que le debemos muchísimo a la pericia individual de todo este tipo de y gente. A, y a, y porque... a la locura de algunos otros sí, también,、bueno. <risas> porque algunos debían estar locos para hacer algunas cosas como las la, que hicieron. ¿no? La verdad es que hay un dicho ya muy antiguo que dice que las tumbas están llenas de héroes, ¿no? Uh -huh. eh, y, sí. y muy pocos cobardes, pero,、eh, pero la verdad es que、eh, todas las pruebas que estas personas hicieron, incluso a, con su propia vida, ¿no? claro, en、eh, claro. muchas ocasiones, han abierto un mundo completamente diferente para los que hemos venido、eh, muchísimo después. Uh -huh. Uh -huh. Continuamos, 1928, 11 de mayo, se llevan a cabo las primeras emisiones regulares de televisión en Nueva York.、Uh -huh. ¿Mm? Regulares, en el 28. Fíjate, pronto, fíjate. Blanco, negro, blanco y negro. Blanco y negro habría que verlo, sí, habría que ver esas emisiones, porque yo tengo entendido que algo que fueron más tarde fueron en, la en, bueno, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en la época de, de Hitler, después del, antes de la Segunda Guerra Mundial. Donde se realizaron, al menos en Europa, esas emisiones regulares, pero en Estados Unidos en 1931. Fíjate, yo, si, si, no mal, si no recuerdo mal, de mi, cuando yo estudiaba la, la, la historia de, de las comunicaciones, eh, eh, estábamos hablando de 240 líneas, o,、eh, claro. es decir, una, una definición bajísima. Ahora ya con la alta definición ya estábamos en 1300, en 1300 cosas así. Mil, 1400 y pico,、sí. pero fijaos,、eh, 240, 250 líneas.、Uh -huh. Es decir, que. 1931, 11 de mayo, el advenimiento. De la Segunda República Española desencadena la quema de conventos en Madrid, Málaga y Cádiz. Bueno, esa es, es un poquito, Esther, las la grandes miserias del, del ser humano. Es decir,、eh, se quisieron quitar la opresión de la religión. Quemando a los religiosos. Bueno, es, es lo que hablábamos tantas, tantas veces. Si se hubiesen sentado a hablar entre ellos, a lo mejor salían amigos, ¿no? Pues sí. Pero, pero se pusieron en un lugar y mataron. Es verdad, fue una matanza de, de sacerdotes, de monjas, quema de, de, de monasterios, etcétera, etcétera, que, que abrió muchas más heridas.、Uh -huh. Es decir, que.、Uh -huh. Y unos pocos años más tarde, en el 38, 1938, también, un día como hoy, un 11 de mayo, el gobierno de la República Española autorizaba el culto católico siempre que fuera en privado. Bueno, esa, esa es la, la lucha siempre entre el sistema. ¿El culto católico? Sí, sí, entre el sistema republicano y la religión. Pero si en el 3 2 estamos en plena guerra civil, p o r e s o en el 39, es, Ah, b u en o en algunas zonas todavía. Todavía en la s zona,、claro, claro, claro. zona sí, s republicana. s Disculpad, Disculpa.、sí, es, es decir, es,、claro. eh, todavía cuando oímos legítimamente hablar a las、eh, personas que siguen creyendo que España tendría que ser una república, ya sabéis que ellos tienen pues, una tendencia casi natural a ir en contra de todo lo religioso, ¿no?、Mm. Eh, pues es una, es una constante que. Que viene de, de los orígenes de republicanos y que finalmente no, pues forma parte de su. Pero vamos, siempre que sea. De forma parlamentaria y de forma、eh, ecuánime, yo expreso mis ideas y luego se vota. Yo no tengo ni, ningún inconveniente que no piensen、eh, como yo. Hablando,、no、se curioso, entiende ¿verdad? la política. ¿Es verdad lo cerca que está? Iba de la mano, ¿no? La,、uh -huh. El republicanismo con el rechazo a todo lo que fuera de la política. Siempre, siempre, siempre. Sin embargo, siempre. yo conozco personas, por ejemplo, mi abuelo、uh -huh. eh, paterno era republicano y,、eh, bueno,、uh, cre creyente. era un creyente y acérrimo. Hombre, este, bueno, mi abuelo, abuelo entonces,、eh, paterno era republicano、presente. y era. Adventista.、Uh -huh. Es、eh, eh, eh, decir,、yeah. pero sin embargo, cuando se le soltaba un poquito el chip,、eh, le salía, le salía la vena. Es、eh. eh, decir,、claro. que. Pero tal, te como muy para llegar a quemar iglesias, no, conventos. No. no, eso no, no justifica no. ningún tipo de creencia. Triste, pero、claro. cuando salir en televisión de aquellos años, yo, yo recuerdo.、Eh, Cuando salía alguna escena religiosa, levantarse、eh, del, del sillón donde estaba y salir de la、no. habitación y volver más tarde. Sí, eso, eso sí que se lo he visto yo, yo hacer a mi abuelo. ¿Sabe lo que pasa? Que, c l a r todas las,、eh, todas las eh, manifestaciones culturales, entre ellas incluyo ahora la religiosa, Tiene que ver con connotaciones, o sea, se, se asimilan con connotaciones en ese momento políticas. Claro, en ese momento los republicanos y los nacionalistas estaban en guerra. Entonces, claro, nacionalistas tenían apoyo de la Iglesia Católica, y entonces, claro, de alguna manera suscita. Ese rechazo、um, f, eh, visceral ¿no? uh -huh. en contra de la religión. Pero, pero bueno, yo conozco a comunistas、eh, políticos、uh -huh. que son creyentes y creen en Dios, y es, parece q e es una cosa contradictoria, pero、uh -huh. comunistas、no、socialistas, ¿eh? digamos, en el sentido de que el pueblo debe beneficiarse de, de, de, de las tierras, el reparto equita, equitativo、Efectivo. y tal. Y de alguna manera el cristianismo pues también va un poco en esa línea. o sea, Lo que pasa es que, claro, son, a veces se mezclan la religión, la política, la economía. y, y se Jesús, hace... Jesús dijo que eso eran dos, dos esferas completamente diferentes. A veces hacen、um, cócteles un poco explosivos. A veces. Molotov, sí. sí. <risa> <risa> 11 de mayo de 1981, la epidemia de neumonía atípica que afecta a España en aquel、uh -huh. momento se cobraba. Hasta aquel día, hasta ese 11 de mayo de 1981, seis muertos y más de 150 personas afectadas. ¿eh? t a n t o que nos quejamos ver, ahora de la fiebre en nueva. En el 81. En、sí, el 81, ¿eh? una neumonía. e s、pues、fijaros, esa neumonía. neumonía típica se llevó. Todavía no ha muerto en España, en España nadie. ¿eh? No, n México no, sí, no. pero en España todavía no ha muerto ninguna persona. Y sin embargo, pues en aquel momento había seis muertos.、No. Es, ¿eh? que, es que es las condiciones sanitarias. También, y, y el estado de las personas también, de nutrición, eso que afecta. España, vamos. Por lo menos, yo, no, es... no, no sé si vosotros compartís la idea. España ha hecho en los últimos 20 años gran, un gran avance en la política de,、eh, de sanidad en, en el país. Ay, hemos decir, mejorado hemos mucho. Mejorado en relación a la fiebre de tipo A, que ahora se le denomina SIN, ya ha habido un、sí. caso en Asia, el, eso, la gripe, ha habido algunos casos en Asia. En África, la verdad es que no he oído si ha habido algún caso e s que, Antonio, si lo sabido, ha h pero... a se p u e d e estar confundiendo con cualquier otra、claro. eh, patología y a lo mejor ni han podido ir a. a, a, y a los, Nos encontramos con una pandemia eh, localizada eh, de s d e q u e un tiempo, es decir, no, sí, no, sí, no eso, me sorprendería. Es desgraciadamente. Y tenemos que ir terminando, fijaros en 1987, el COI habló e los Juegos Olímpicos de Seúl a los tenistas profesionales.、Mm. En a q e momento.、Eh, sí, b u e n o Ya sabéis、no. que, que、eh, el, los Juegos Olímpicos, en principio. Eh, no son para profesionales.、No, e l problema es que, que se camufla porque te, tenemos a los dos hermanos Gasol que participaron en los la, Juegos Olímpicos con la selección no, española las, de baloncesto. Los j o s o l i m p i a d a s hoy en que, día se han comercializado mucho. O sea, se mueven miles de millones. de... Ahora estamos aquí n o con lo de Madrid 20. Que, que están detrás de esas Olimpiadas y eso mueve miles de millones de, por, de, de por euros. Por cierto, ya me he ¿sabes? aprendido que lo que significa el logo ese que, que salía en todas las cadenas de televisión de, de, la, manera, de la mano. La manera, es es, es claro, precioso. Pero tengo, yo s Tengo o qué s t e una、es? corazonada, sí. El eslogan es Tengo una corazonada. n o、uh -huh. Y vamos a ver si es posible, porque todos los países que organizan las Olimpiadas, hombre, tienen su verano. n Sí, sí, Desde el 92, ya creo, claro, faltan 18 años. Habrán pasado 18 años, vaya. Bueno, Antonio, nos h a b r a m o s jubilado. Sí, yo sí. Bueno, no sé, igual no, pero no sabemos.、Nunca、porque sabe. el tema de las pensiones t a n hemos hablado.、Malita. Está la cosa muy malita. Igual tenemos que trabajar hasta los 70, yo qué sé. Vamos a ver. Ya veremos. a h tus viajes, Antonio, tus viajes. 11 de mayo de 1990 se crea en Madrid el Instituto Cervantes para proteger y difundir el español.、Uh -huh. Fue tal día como ¿verdad? hoy. Sí, sí. Bueno, ya hemos dicho en alguna ocasión, es, es la mejor embajada lingüística que, que tenemos como país en el mundo. Eh, ¿eh? mundo Esa sí, es la mejor、sí. lingüística, pero luego tenemos la mejor gastronómica. e n 2004, trabajos científicos demuestran experimentalmente、uh -huh. que la dieta mediterránea, con suplemento de aceite de oliva virgen, incrementa la concentración de las lipoproteínas de alta densidad HDL que transportan el colesterol.、Uh -huh. uh, s sí. Que es bueno, <ríe> que es positiva, pues,、eh, precisamente para、eh, la bueno, dieta para... mediterránea. Lo que, lo que pasa es que Sí, sigue siendo un aceite para caro. Que un aceite caro para, que se, para que se utilice masivamente en la、otros、industria países,、sí. y incluso en otros países, es un aceite que sigue siendo caro. ¿eh? De todas formas, aquí en España lo, se puede es caro, pero vaya todavía se puede comer. Te aseguro que en Estados Unidos y Argentina y otros países el aceite de oliva、para、sí nada, que es oro líquido. ¿eh? Allí <risa> sí que se paga. Yo he tenido que pagar por una botellita de medio litro, bueno, el equivalente casi a 2.000 pesetas. Wow. Serían 12 euros. 1 euros, o e a de medio litro. O sea, que si lo querías bien y si no, claro. También. También, claro, sí, sí. Y en Pero, cuanto a、bueno. nacimientos、si、y defunciones rápidamente, un 11 de mayo nacía en 1904 Salvador Dalí Pinto en español,、mm, mundialmente、bien. reconocido. En 1916 Camilo José Tela Truloc, no sabía que t e n í a este segundo apellido, escritor、Tela. español también. Tela. Cela, Cela、ah, Trulock. Es que、sí. tengo la vocecilla así muy vale, fina. Vale. ¿Eh? Bueno, pues、eh, a quien le guste, pues mira, ahí está. Sí, hombre,、eh, a ver. Ha、eh, escrito a, muchas cosas interesantes. A Camilo José Cela siento, no se le puede negar su, no, su hombre, obra literaria. Esto s u Como no, es, es? no se le puede negar otras <risa> eso, cosas. Eso <risa> e r un bueno, personaje gustos, especial, es un personaje s p e le gusta. Y en 1935 pues nacía Francisco Umbral, escritor español también.、Mm. En cuanto a funciones, pues destacamos 1930, Julio Romero de Torres, pintor español. Aquel que pintó La Mujer Morena. La Mujer Morena. Bueno, pues、eh, ya hemos terminado. Muy bien. ¿Y el de pensamiento, hoy? De, hoy?、Pues、el pensamiento de hoy a qué lado? El pensamiento de hoy es una pregunta. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a escucharte. A ver si tenemos respuestas. ¿Por qué? Si llevas las velas recogidas, ¿por qué te dejas.? ¿Por qué te quejas de no tener un buen viento que te impulse? Si llevas enrollada tu bandera, ¿por qué te quejas de que los demás no te contagien con tu verdad? Si te sientas en la primera piedra, ¿por qué te quejas de quedar siempre a medio camino? Si a la hora de la tempestad desistes de llevar el timón, ¿por qué te quejas de tantos tumbos y de tanto andar a la deriva? Si a la hora del dolor emponzoñas y ahondas la herida, ¿por qué te quejas de no poder cicatrizarla? Si lo que transmites es inquietud y desazón, ¿por qué te quejas de quedarte cada día más solo? Si a la hora de conocer y servir a Dios te apartas de Él, ¿por qué te quejas cuando te suelta la mano? Si a la hora de hacer un recuento estás inconforme, ¿por qué te quejas si no has sabido vivir? ¿No abres surcos y anhelas siembra? ¿No abres los ojos a la vida y quieres luz? ¿Por qué pides si no sabes dar? ¿Por qué reclamas si nada te sirve? ¿Por qué, si cierras los ojos ante el dolor que pasa a tu lado, tienes tanto miedo a tu propio vacío? ¿Por qué, si obras con egoísmo, vives con aturdimiento y rezas con indiferencia, le tienes tanto miedo a tu propio abismo? ¿Por qué, si rechazas la luz de Dios y vives apagando las estrellas, le tienes tanto miedo a tu propia oscuridad? ¿Por qué? Estás escuchando entre amigos en Radio Adventista. Muy bienvenidos, queridos amigos, a este espacio radiofónico en el que,、eh, bueno, pues ya sabéis,、eh, tenemos diferentes usos curiosos、eh, de cosas tradicionales、eh, que tenemos por casa. Y bueno, en el que、eh, tanto David como Marcus pues,、eh, nos comentan con mucha creatividad, la verdad,、eh, diferentes usos novedosos de todo eso. Estamos, como sabéis, en Cosas y Casos. Y muy bienvenidos, chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien. Yo también me estoy muy bien. Muy bien, los dos, pues estupendo, me gusta que estéis muy bien. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? A ver, c o n t a r m e Pues vamos a hablar sobre usos con、eh, los cubitos de hielo. Los cubitos de hielo, bueno. Bueno, yo sé que sirven, evidentemente, para、mm, refrescar bebidas、eh, pues, sí. está, y para desinflamar cosas. Ahí, ese también era está, un uso. Ya no sé más usos. Ay,、no. A ver, sorprenderme, ¿qué más usos tienen los cubitos de hielo? Venga, pues yo empiezo. Sirve también para regar las plantas colgantes, que están muy altas,、uh -huh. y los árboles de Navidad. ¿Por qué? Porque con la regadera es muy difícil、eh, llegar a, a las macetas de estas plantas. Entonces, lo que haremos es coger uno o dos cubitos de hielo. Y los colocamos normal, como si nada, en la en, tierra, ¿no? en, la tierra en, en su maceta. Y lo que hará el calor derretirlos poco a poco. Y es como, como con el sistema este goteo, por, gota por gota. Pues también,、no. mientras se va derretiendo,、pues、va absorbiendo agua la, la planta. Y、si、no puedes llegar, como no puedes llegar con la regadera, pues lo que haces es regar la planta. Es、sí, eh, inteligente. Claro, además el agua, el agua es, está fresquita y. Y yo creo que si sería planta me gustaría. Ahora con el, con el no verano. No sabemos qué opina la planta, pero a Marcus si fuera planta le gustaría. <risa> ¿Qué ocurre en Ceres? Bueno, bueno, pues está bien, es un、sí. uso curioso. Además, los árboles de Navidad, ya sabéis, con los regalos y con eso que está ahí. Casi tocando tierra, no puedes llegar con la regadera, ni aunque tenga dos metros de manguera.、Claro. Imposible. <risa> Imposible. Y por ejemplo, en esos patios andaluces preciosos, pues las plantas de arriba, pues también es muy claro, complicado llegar. Pues nada, tira los cubitos, e s t a s cubitos. Y, y bueno, pues me parece un uso muy interesante, Marcus. ¿muy sí,、bien? a mí también. Muy bien. ¿Qué más cosas, David, a ver? Pues para sacar los huecos de nuestras alfombras. Si hemos recomodado a los muebles puestos de, en otro lugar,、hmm. y normalmente, pues. La silla, la, el marco y la silla que se queda abajo. El, el,、pues, el pie. Se、sí. queda la marca y se queda muy feo. Y、uh -huh. eso se puede quitar con un cubito de hielo. Lo ponemos allí, d i j e m o s que se derrita, que se. Sí, que haga se a、uh -huh. Lo frotamos un poco y como nuevo. Claro, ¿Tiene porque. No p u e ser un cubito de hielo necesariamente, no puede ser un chorrito de agua, tiene que ser cubito de hielo. ¿Por la temperatura o qué? Porque, lo porque se derrita lentamente. Oh. Claro, y lo que hace es que la, la alfombra absorbe poco a poco y se va inflando, por así decirlo, se va esponjando de nuevo. ¿No entiendes?、Ah, sí, más o menos, sí. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo alfombras en casa, no lo voy a poder practicar. Pero、es? bueno, si alguno de nuestros amigos oyentes lo utiliza este consejo, pues nada, que nos escriba en faro r barra de ventista.com y nos cuente cómo le ha ido. <risa> Muy bien. Bueno, más cosas. A ver, Marcus. Pues. Para alisar las juntas enmasilladas, después de poner juntas en, yo sé, en, de silicona en e la ñ o en la ducha para que no se salga el agua,、uh -huh. pues con el dedo queda muy... muy te, te pringas ahí se pega y no mola. Entonces coges un cubito de hielo, de estos cuadrados, que son todos cuadrados, casi todos, entonces lo pasas por la junta y lo que hace es pues, dejarlo bien liso y, y con una forma uguay. Claro, y no te ensucias,、claro. no se ensucia e la junta. Exactamente,、asunto. y ya de paso le pones a prueba, como el cubito es agua, pones a prueba si se te ha quedado algo sin, sin ponerle la junta. Sí, ¿no? Qué buena idea. Sí, Oye, es muy esta buena también idea. También me gusta, esta también me gusta. Interesante, la próxima vez que tenga que poner、eh, pasta para juntar las baldosas, voy a h a c e r l o con un cubito de h i e l o <risa> ¿Qué más cosas? Reto paterno número 573. No. Se c a r una a r t i l l a del dedo de tu hijo. Ah. Claro, el、claro, claro. niño m l a d i o Esto entra en el manual de padre, ¿no? <ríe> ¿Sí? sí, en el número 573, no quiero、sí. saber el cuáles son los anteriores.、E, ese, ese manual que está siempre bajo la almohada, que se lo、ah. d e cada noche para que no se los olvide.、Sí. Eso lo trajo el p a r a t o n c i t o Pérez, algo que s o Pues、está、si、bien. nuestro hijo, para. Si se ha pinchado. No es un poco pues, joven、sí. tu padre. Bueno,、hijo. yo no, pero. <ríe> si el hijo de su padre. El padre del hijo, ¿no? ¿eh? El niño se ha clavado una astilla, ¿qué, una ¿qué tía, le hacía? El n pues. Con el cubito de hielo lo ponemos para que así se en... sí, endurezca sí, la se piel. Endurezca.、Ah, se endurezca y duele menos. Ah, muy bien, muy bien. Eso es un padre sensible ¿eh? al sufrimiento del hijo.、Vale. Le... Y así después corremos con la aguja o con lo que le hagamos. Y tal. Para, para no ponerle una, una, una anestesia y luego quitárselo. u <risa> o、no, s、pues、salimos el cubito de hielo. Exactamente, ¿eh? más mejor. Tradicional. <risa> muy bien, esa es una buena idea también. Muy buena idea. ¿Qué más? Para encubrir el sabor de la medicina, estas medicinas que saben a. Sí, que s a l e muy mal. A rayos. A rayos y centellas. Exactamente. Que, que son vale, son sanas, o n s por así decirlo, pero uff, todo ahí mezclado. Bueno. Y ya. Pues a, hacemos que los niños, no los míos, los niños, vale, <risa> <risa>、eh, pues chupen un cubito de hielo antes de tomarse un medicamento. ¿Y qué hace esto? Esto endurece las. No, gustativas? Entumece,、ah, entumece. entumece las papitas g u s t a t i v a s y permite que se pueda tragar ese medicamento sin ningún problema. Porque. Así, así nos ahorramos la, la cucharita de, de azúcar de siempre, de, de cualquier medicamento o de miel. Qué buena idea, claro, Oye,、pues、porque lo luego. Claro, porque l u Yo lo voy a hacer. Claro. q u é caray, claro que sí. Hombre, con lo malo es que están algunos medicamentos.、Pues、yo, nada, como, yo, como muy, yo, como estoy muy sano, no, no tomo sí, medicamentos. Tú n o c e n i t a s medicamentos, ¿no? <risa> qué suerte tienes, Marcus. Oye, bueno, es que. Qué bien. Todos, todos. Ese, ese me gusta, ¿eh? me parece muy interesante. La próxima vez que t e n g a que tomar medicamentos, voy a coger un cubito de hielo primero. ¿Qué más? <risa> Imaginaros llevar un abrigo de pieles en verano. ¡Qué Calor más horroroso, qué chulo,、es. no pobre conejo, hámster y g u e r v o Los animalitos, llaman... í también, ¡Bum! pues para alegrarles el día y que nos quieran más, ¿Sí? una limonada.、Agua? No creo que a un perro, a un gato, a un hámster、sí. le guste la limonada, pero podemos intentarlo. No, no, no, no、pues、lo recomiendo. En su agua normal, le ponemos cubitos de hielo, así se enfría y está más fresco. Ah, pues es una buena idea, ¿eh? sobre todo porque este tipo de animales, los perros, los gatos, etcétera. Pues、eh, se refrigeran por la boca. Claro, claro mira. Es, es una muy buena idea. También me pongo en la piel del conejo y me gustaría mucho si me hicieran eso. Marcus, hoy está en plan sociable y se pone、claro. en el lugar de la planta, en el lugar、claro. del conejo. Qué empático estás hoy.、Marcus. Ay, es que yo. Muy bien. Vale, pues me gusta también. Claro que sí, a los pobres animalitos seguro que también les, les hace gracia. ¿Qué más cosas? Pues como tú has dicho al principio, además de para refrescar las bebidas, también sirve para evitar ampollas o quemaduras. Si después de quemarte con una cuerda o con algo tienes miedo de que te salga una ampolla,、uh -huh. pues lo que tienes que hacer es aplicar un cubito de hielo hasta que se derrita y ya no saldrá la ampolla.、Muy、Porque、bien. se endurece la piel y lo que hace es que evita que la ampolla salga. Muy buena idea. Pero tampoco hay que asustarse por una ampolla, luego cogesle una agujita y la pinchas y ya está. Dicen que no es muy saludable hacer eso. Bueno, bueno, también, ya. Pero. Por、está、si, bien, por está si está se、bien. te olvida. Vamos a prevenir y vamos a usar los cubitos de hielo.、Mejor、si nos para... quemamos también, ¿no? Si nos、claro. quemamos、sí. eh, con el fuego de la cocina, pues también.、Sí. Muy interesante. ¿Qué más? Si quiere hacer un aderezo para、sí. la ensalada、uh -huh. y que sea como el embotellado, que sea suave y uniforme, y cremoso,、uh -huh. pues en un tarro metemos el aderezo y unos cubitos de hielo, uno o dos,、uh -huh. y lo agitamos bien. Después sacamos los cubitos y se queda más cremoso. Onda, esto sí que no lo sabía. Vaya.、Uh -huh. mola, bueno, mola. pues lo probaremos a ver si es verdad. Curioso.、Mm. ¿Qué más? Sí. Pues para despejar,、eh, para despegar, digo,、eh, un triturador de, de basura, de grasa, los típicos que están debajo de, del desagüe,、sí. que por si se cola algo, pues lo tritura y así no t a p a tubería, Que a veces se acumula grasa en, en el triturador, pues lo único que tienes que hacer es meter ahí unos cuantos cubitos de hielo y le das a triturar. Y lo que hacen los cubitos de hielo es a, a arrastrar esa grasa y, y lo limpia, por así decirlo. Es curioso, por ¿no? Por si no puedes.、Aquí、en España no es muy habitual tener no, trituradores de basura, pero en Estados Unidos sí que se p u e d e Claro, por si nos escuchan los... por internet, pues、muy、ya bien, lo saben. Pues que se lo apliquen, ¿no? Sí. <risas> Está bien, interesante, muy interesante. ¿Qué más? Para los que quieren quitar la grasa de la sopa o el estofado. s Ajá, eso sí pues, que está muy bien, muy interesante. En un c h a r ó n de metal ¿Sí? ponemos unos cubitos de hielo.、Uh -huh. Dos, o sea. caben tres. Los que quepan, no sé si caben tres, pero bueno, con dos、pero、es las... suficiente. ¿no? Y pasamos la parte inferior、Ajá. por encima del estofado. Para recoger la mayor grasa posible. Claro, la temperatura tan fría p e r e que se quede pegada la grasa. Claro, es lo que pasa con el triturado también. Claro, pues una muy buena idea、se、también. Pega Eso sí que lo vamos a probar, ¿eh?、Sí. Lo vamos a probar, ya. ya os contaremos. ¿Qué más? Evitar que se c o j e n las salsas. Estas salsas que están tan buenas y que a veces. <risa> ¿Están tan <to> buenas? t á n tan buenas, claro, están buenas. <risa> <risa>、vale. Pues,、ah, como todos sabemos, que al mezclar mantequilla y yema de huevo con zumo de limón. Se hace para hacer una salsa holandesa, pues a veces se nos cuaja. A ver cómo se hace la salsa holandesa: mantequilla, zumo de limón y q u Y yema de huevo. Oye, esto no lo he hecho yo, pero sé que tiene esos ingredientes. Vale, vale, interés a <ríe> Pues para evitar que se cuaje, poner un cubito de hielo en la cacerola, agitar y la salsa p u e será cremosa como de fábrica. Oh, qué bien. Oye, mira. Bueno, ¿Qué culinarios estáis hoy?、Pues、Muy bien. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué <ríe> más cosas? A ver, David. <ríe> Pues para quitar el chicle de nuestra ropa. Ah, sí, eso sí、pasado? que nos ha pasado. Sí, sí,、hmm. sí. Nos t a í a el pelo、eh, y no sabía no cómo quitar. Sí, con es, las tijeras. A mí es madre es era muy、increíble. rápida. Las tijeras... pero, es lo peor, eh. Pero en la ropa, tijeras. Claro, no, no, no. Queda un agujerito muy poco estético. Pues cogemos un cubito de hielo y lo frotamos por encima del de chicle de mascar. Sí. Para hasta que se endurezca.、Uh -huh. Y luego lo rascamos con una cuchara. ¿Con una cuchara? No, o con cualquier cosa vale, que vale. se pueda rascar. Muy bien, está bien, es interesante. Lo probaré a ver si es verdad que funciona, porque eso es un verdadero problema y una total tragedia para un ama sí, sí. de casa ¿eh? Yo, o un amo de casa. Lo único que sé es que cuando pones un chicle en agua fría, pues endurece y a mí me gusta más porque, como que, le devuelve el sabor. Si、está blan... No sé, es, es mi parecer.、Ah, ¿sí? Yo siempre ¿Vale, que tengo、cool? un chicle voy ahí, bebo un poco de agua fría y luego como nuevo el chicle, por así decirlo. Sí. Es lo que hago. Vaya. Por、bien. si alguien quiere este truco <risa> y le interesa. Está bien, te lo agradezco. Pero t e n e r cuidado que no se trague el chicle. Eso es muy importante, claro que sí.、Hmm. ¿Qué más cosas a ver? Pues este es un uso muy interesante. ¿vale? A ver. <risa> Para al recalentar el arroz, ¿Sí? pues sabes que se queda muy seco, muy seco, muy seco, muy seco. ¿Sí? Y... y demasiado seco. Sí. Y no te lo comes ni aunque. Y <risa> ni yo aunque te lo le... comes. No no te lo comes. Pues lo, la solución es antes de meterlo en, cal... en el microondas para calentarlo, le ponemos dos o tres cubitos. ¿Sí? Y lo que hace, al calentarse, los cubitos se derriten ¿Sí? y le da la humedad suficiente al arroz para que no se quede tan seco, pero sí se calienta.、Ah. l o s cubitos los ponemos dentro del arroz o fuera del arroz? Es la duda que te q u e d a encima, encima, encima del de, de la... de, de arroz. Claro, entonces, bueno, bien, bueno, bueno, bueno, bueno, vale, bueno me parece bueno, interesante, bueno. está bien. Sí, <risa> creo que si nos queda un poco caldoso el arroz, pero vale. No, no, uno o dos. si es si Yo creo que con uno basta, es para darle la humedad, humedad ¿sabes?、Uh -huh. Vale, vale. Además, poco... lo probaré a ver qué pasa.、Sí. ¿Qué más? Pues... pues no tenemos más usos, sí,、ah. pero. Sí, pero、tiene. yo tengo Ah, sí. David 10.、Sí. A ver, David. A、vale, los ¿qué? casos. No son imposibles, pero me ha pasado y no sabía cómo hacerlo, ahora ya sé. Cuando planchamos nuestra ropa y hay una arruga muy fuerte. Sí, de e s a r resistentes. Que no se van,、sí. pues en un paño suave envolvemos un cubito de hielo y pasamos un poquito por encima. Ah, mira qué listo. Voy a probarlo. Mira <risa> qué listo, claro, se humedece, no, no lo mojas, porque luego para pasar la plancha、sí. no es muy saludable para la ropa, pero es verdad que se humedece un poco y puedes atacar a la, a la arruga. <risa> muy buena idea, muy buena idea, David. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Ya hemos dicho que no tenemos más usos. No jugos, tenemos más usos,、eh, pero como, usos. como decía antes, he traído unas curiosidades、ah. sobre los cubitos de hielo. Ah, pues a ver, a ver. ¿Sabes que para hacer cubitos de hielo incoloros hay que usar agua destilada, hervirla primero? ¿Me entiendes? c o g o pensaba que los cubitos de hielo eran incoloros ya de por sí? No, no, no, pero no. me refiero a cubitos de hielos i n las burbujitas, típicas burbujetas que son como el cristal. ¿Me entiendes?、Sí. Coges agua destilada, la hierves y la el... pones en el, después de enfriarse la pones en el congelador. Y como han desaparecido、eh, el aire de dentro del agua,、Ajá. pues lo que, hace, lo que hace es salir cubitos de hielo perfectos. Perfectos, pero esos no son aptos para tener h o no, no, no son aptos,、esos、es no para, para divertirte, ¿sabes? Muy bien. <risas> También hay una compañía en Colombia, pero es británica,、sí. que hace cubitos de hielo que brillan y que parpadean en, dentro del alimolado del zumo. o e s No、ah, sé si、anda. lo has visto, pero. Sí, los he visto, sí, en fotografías. Es que que son luces dentro de un cubito de h i e l o Es、hielo. que m o l a mucho. Antes de ponerlo en el congelador, le meten ahí un LED con una mini batería, pero seguro, claro. Que、sí, no es e s que nos traguemos la pila y la vamos a liar. <risa> no. Pero, y otro también es que en los anuncios. No son cubitos de hielo reales. No me digas eso,、no. qué disgusto. No, qué d Es c c e e p i ó n que, a ver, una persona normal ya lo piensa de sí. Con los, <risa>、claro. con los, focos, con los focos y la potencia que tienen para hacer claro, la fotito, se derretirían. Al, al, se derretirían. Entonces,、claro. lo siento por meterme con los que hacen anuncios de, claro, de, de, de esto, pero ay, te he s e l e n c i o n a d o Pues no,、bueno. no son cubitos de hielo reales. Son es que de plástico. Que Son m e t a c i l á t r o o algo así. ¿no? Sí, algo así. Bueno, muy interesante ¿eh? s、sí. esas curiosidades que nos has traído, Marcus.、Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias, chicos, por las curiosidades y por los usos. Vamos a probar algunas de ellas.、Claro. ¿Cuáles son las que más os han gustado? Elegir una, la que es más f á c i El á r b o paterno número 533 y la arruga de la plancha. ¿Eh? Muy bien. Regar plantos. r e p t o paterno era lo de la astilla, ¿no? ¿Sí? sí. Yo creo que eso de regar las plantas, yo no lo voy a aplicar ni con, ni con plantas colgantes ni en el árbol de Navidad. Lo voy a aplicar con todas las plantas. Cojo ahí una cubitera a ella, le pongo un、eso. cubito a cada uno y ya y cuando está. Cuando sea verano ¿no? y tu madre te diga, Marcus, y, y, y los c u b i t o s No, mamá, que, que yo si me pongo en el lugar de la planta, pues me gustaría. Claro, pues bueno, ya está. Pues Haz、nada. a los demás a ver, lo que te guste que te, que te hagan. Castigan. <risa> bueno, pues a mí mi favorito ha sido el de quitar la grasa de las comidas. También, también. ¿eh? Sí, para、o、alguien、saludable. que no le guste la grasa. Sí, que sienta mal. Muy、sí. bien, muy buena idea. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por habernos traído las cosas y c a s a s de hoy. Y bueno, o s esperamos el próximo día en el programa, ¿de acuerdo? Vale. Hasta Venga,、todo. hasta el próximo día. Adiós, Adiós. amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info r a d i o a d v e n t i s t a com. Info r a d i o a d v e n t i s t a com. Queridos amigos, fantástico la verdad la aportación de los chavales a que os h a llamado la atención algunas de las curiosidades que nos han presentado. A mí también. A ver si pongo alguna en práctica. Pues, queridos amigos, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Pues, este、eh, eh, razón, Antonio Lerma y un servidor, pues os agradecemos que hayáis estado ahí. Y también nuestros chicos,、eh, de cosas y casos. Y terminamos, como siempre, con un texto muy claro de la palabra de Dios en boca de Jesús. Para despedir nuestro programa que se encuentra en Mateo 5, 14 al 16, que dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así al hombre vuestra luz delante de los hombres. De tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el gran mensaje, queridos radiodientes, que Jesús nos da. El cristiano tiene un compromiso social. El cristiano tiene un compromiso con los que sufren, con los que padecen, con los que no llegan a final de mes. El cristiano tiene, sobre todo, una gran necesidad de poder compartir con los demás y así verán que somos hijos de Dios. Es un privilegio. Que el Señor nos concede es un privilegio para cada uno de nosotros. Me siento feliz de poder compartir con vosotros un texto como este. Y no olvidéis que cuando los demás ven cómo somos los cristianos, están dando gracias a Dios, porque Dios tiene para nosotros un plan para este mundo. Y muy pronto nuestro Señor regresará y estará con nosotros para siempre. ¿No te parece una buena ilusión en tu vida a pesar de las dificultades? Pues no lo olvides, querido oyente. No olvides que a través de Jesús tenemos el plan de nuestra vida trazado y gracias a Él podemos ser la luz del mundo. Y a través de los cristianos y de nuestras obras conforme a su voluntad, podemos expresar cada día ese amor especial que Dios tiene para nosotros. Nuestro deseo, queridos amigos, nuestro deseo de paz, de felicidad y que puedan mostrar hoy que eres Hijo de Dios. Hasta mañana, queridos amigos. Te mandamos un cordial abrazo, un cordial saludo y no nos faltes. Mañana estaremos contigo.